El Tribunal de Control le otorgó una medida cautelar sustitutiva de la privativa de la libertad、eh, que va acompañada de una cantidad de, de requisitos,、eh, como la presentación de unos fiadores. Y、eh, ya nosotros, nuestra defensa, presentó todos estos requisitos en el lapso correspondiente. La semana pasada、eh, terminamos, porque fue toda una, como es todo aquí en el país y más. Las cuestiones penales súper complicadas, al final se logró hacer. Y bueno,、eh, esta semana、eh, se vencía el lapso para la validación y,、eh, por supuesto,、eh, para poner en libertad ya a, a, a mi esposo, ¿no? O sea, el martes concretamente,、eh, ya el tribunal tenía el, el tiempo para、eh, validar todos, que ellos aceptaron todos estos requisitos. Y, y tenían,、eh, tenían que pronunciarse y darle la libertad a mi esposo.